Por una ley de radiodifusión de la democracia. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, foro argentino de radios comunitarias.